dicho simplemente para que para que nos cuentes... ¿sí, ¿sí, otro? Ará, sí, está bien, pero simplemente para que, que informaran los vecinos, aquellos que no pueden venir hoy, por ejemplo, aquí a retirar, sí. eh, saber si luego la... Lo iba a una entrega gratuita aquí en este punto de plaza pero, eh, bueno, queda la, ahí abierta la, la incógnita respecto de si después va a vender la tarjeta, cómo va a funcionar. La tarjeta se va a vender y además en los kioscos, que son puntos de recarga, tienen tarjetas para regalar también para las personas que no pudieron llegar acá. Ajá, ah, ah, pero, eh, ¿y a, a qué precio se van a vender luego? 80 pesos. ¿80 pesos más en la recarga o eso incluso? Ah, porque, bueno. ¿Y, y por qué se le da este val este valor a la tarjeta? que No el... vale. el valor que tiene la tarjeta. Uh -huh. ¿Y por qué no se mantiene paralelamente el sistema del boleto? Porque, bueno, mucha gente que accede al servicio va a tener que pagar el boleto y va, va, va a estar paralelo el boleto. Lo que pasa es que lo vamos a sacando para poder modernizarnos y llevar al tema la tarjeta. Uh -huh que aquel que quiera se da la tarjeta, 80 pesos 80 pesos o gratis como la estamos regalando acá cualquiera de las dos opciones vamos a regalar 4000 tarjetas uh -huh. ¿cuáles son los otros puntos además de este Plaza China acá que veo que está colocando acá que... hay los piezos que son puntos de recarga no me lo acuerdo pues son varios sí. pero están en están en, en la página de Facebook de la empresa donde se les dieron las tarjetas para la venta y las tarjetas para obsequiar a sus clientes y demás y las personas que no pueden llegar acá ¿hoy cuántas van a entregar acá? porque bueno la cola no, llega hasta 4000 así que claro no hay problema hoy cortamos a la 1 si no llegamos a entregar las 4.000 mañana volvemos bueno esto eh, forma parte de la concesión del servicio no no, cuenta... no, no. No, no es una, una modificación del medio de pago simplemente sí, y hasta cuándo va a permanecer el sistema viejo no se tiene que ir desapareciendo solo para a que dejemos de vender los abonos y carguemos la tarjeta bueno muchas gracias vale, bueno ahí la palabra entonces de uno de los eh, responsables de la empresa mmm, y lo que bueno suponíamos no se va a vender la, la tarjeta a un costo de 80 pesos para aquellos que no a, a acceder a la tarjeta de forma gratuita la, la veíamos venir esta eh sí. la, la veíamos 80 venir 80 pesos tremendo tremendo no y sabes qué pueden hacer eh, que pueden hacer